a la actualidad no tan solo política, sino que también a la actualidad regional, local, nacional, por qué no también internacional. Don Alejandro Guillé, cómo le va, Don Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, Yami. Estoy aquí como buen cristiano acá en el santuario Lobasque. Sí, pues. Parí íbamos rumbo a unas reuniones con amigos aquí en la en viña, aquí por esa zona y pasé a tomar un cafecito para poder conversar porque me dijo que me iba a llamar así que aquí estoy listo para para hacerlo sí pues. oiga don Alejandro y a propósito que está ahí en el santuario de lo Lobasque un momento de, de, de, de reflexión además también mucha gente sabemos no el significado que tiene ahí eh, la virgencita de, de, de Lobasque, preguntarle por el nombramiento del nuevo papa, eh, León 14 todo esto además en el contexto del mundo actual que, en el que estamos viviendo, no ¿qué rol puede jugar hoy día la, la figura mundial la figura, además al interior de la iglesia católica de este nuevo Papa, don Alejandro? Bueno, interesante la pregunta, todo parte por reconocer primero que había mucho temor cuando se conoció su nombre, del nuevo Papa, Roberto Prevost, porque la gente lo asociaba a ser obispo el cardenal estadounidense, y la iglesia estadounidense muy conservadora, y como todas las instituciones en Estados Unidos también acosadas por Trump, el presidente, Y por lo mismo se pensaba que podía ser una señal de un papa conservador eh, un poquito controlado por una iglesia muy rica. La iglesia estadounidense tiene mucha plata, tiene mucho peso por consiguiente. Pero los hechos han demostrado que eso no es así. Primero porque se llama pa Papa León 13 el antecesor que él toma el nombre y es el papa de la Rerum Novarum, de la encíclica que renovó la iglesia y que la volcó al compromiso con los hombres, con las mujeres, con los trabajadores, la justicia social, es decir, un, fue un papa muy progresista, fina del siglo XIX y comienzo el 20 uh -huh. Y por lo tanto, tomar el nombre de León, y en este caso 14 llama una señal. Segundo, porque después fuimos conociendo muchas cosas más. Él fue formado como obispo en Perú, pero en trabajo de base cristiana, católica, en Chiclayo, que es una localidad relativamente pobre, trabajando en terreno con la evangelización. Segundo dato que es interesante, o sea, está vinculado más a América Latina, incluso en su formación religiosa, que al propio Estados Unidos. Y lo otro, que él era cardenal, porque fue nombrado como tal, ascendido a cardenal por su antecesor, Francisco. Que él es el que lo lo asciende y fue un estrecho colaborador es decir, es un progresismo más moderado quizás que Francisco, pero progresista y viene a consolidar lo que avanzó el Papa Francisco sobre todo en lo que es en los compromisos de los nuevos temas de la Iglesia mayor participación de las mujeres en la Iglesia, eh, políticas sociales, medio ambiente predicar la paz y así han, han sido sus primeros discursos y que Eh, Donald Trump, que lo trató de insinuar como que iba a ser un hombre nombrado por él, le salió al revés. Lo ha, además, lo ha criticado mucho el uh -huh. Cardenal Trevoz. Hoy, Papa León 14 ha criticado mucho a Trump, sobre todo por las deportaciones de migrantes y el trato a las minorías sociales más pequeñas, no más débiles. Sí, claro. Y esto, eh, quizá considerando además también que... Eh, Es un cardenal latinoamericano, ¿no? Porque pasó muchos años como misionero. Además, también en Perú tiene esa nacionalidad. La tuvo, además, antes de convertirse en, en arzobispo. Por ello, me imagino, además, también el, el, el, el, el critica ¿no? duramente hoy día eh, las decisiones que ha tomado Trump en Estados, eh, en Estados Unidos. Bien, oh. En efecto, la formación en Perú evidente que lo acerca a nosotros porque Chile es lastrado, así que nos conoce. Sí, pues. Yo creo que es una muy buena noticia. ¿ya? Yo quedé aliviado cuando fui viendo el currículum de él, pues yo no lo ubicaba. Y, bueno, esperamos que descentralice la iglesia, que haya mayor apertura a los nuevos temas y que haga buena cuestión que unifique la iglesia. Porque tú, cuando tienes periodo de mucho cambio, también vienen en reacción y se tensiona la institución. Entonces, hay que saber gestionar, y que ser un poquito diplomático, ¿no? Sí, claro. En Perú celebrará además, también el anuncio de... Eh, Robert Prevost, ¿no? Papa León 14 XIV. Entonces, gente humilde, ¿eh? La que sí. celebraba era gente muy humilde. Sí, así es. Nos quedamos nosotros con el Pisco Sour y Perú con el Papa. Claro. Sí, sí, quedamos bien. Eh, faltan nueve minutos para las doce. Estamos conversando con eh, don Alejandro Guille. Ha estado aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Lo quiero trasladar ahora a un tema más, eh, más local, Eh, eh, aquí en eh, Valparaíso, no me imagino que eh, está al tanto no del impacto que provocó el incendio de una casa eh, patrimonial aquí en el sector del barrio Puerto, en Valparaíso, que dejó lamentablemente fallecidos, eh, eh, personas abandonadas, desaparecidos, eh, personas mayores son las que especialmente hoy día sufren, además también eh, por este incendio. Eh, Y no es tan solo este incendio el que hoy día viene, donde Alejandro, a, a, a complicar el sector del barrio Almendral, eh, del barrio Puerto. Sabemos que es un sector eh, patrimonial y que lamentablemente está en un deterioro eh, prolongado, por ejemplo, como este sector, en el sector de la Plaza Chaurres, del, del barrio Puerto. ¿Cómo vamos a poder levantar, cómo podemos recuperar hoy día el, este valor patrimonial que tenemos en Valparaíso, don Alejandro Guille? Mira, ya ni lo primero es ver las víctimas no personas desaparecidas no sé si la lograban encontrar ahí habían dos fallecidos eso es lo que yo me enteré un incendio que abarcó a varios locales comerciales era gente que estaba viviendo ahí porque hay un problema de vivienda enorme en la región como en mucha parte de chile pero sobre todo en esta región en la en valparaíso y en el bueno en el puerto principalmente y eso hace que la gente viva donde puede y aparentemente hubo una riña, algo pasó allí que generó el incendio que habría sido intencional, pero así todo estos edificios antiguos patrimoniales tienen un problema, es que la ley de patrimonio en Chile hace que quienes dueño, porque la mayoría son dueños de todas estas propiedades son dueños privados, no son bienes estatales, hay gente que se ve enfrentado al dilema de que no pueden vender estas propiedades con precio comercial, que repararlas es muy caro La conservación es carísima y por lo tanto hacer remodelaciones o movilizaciones les resulta imposible y por lo tanto hay que revisar la ley, de manera que las personas que tienen propiedades patrimoniales, que no las pueden transformar en negocios cualquiera, que están bien amarrados a ellas, reciban la ayuda necesaria para mantener, conservar y potenciar estas propiedades. Ahora, el tema de Valparaíso es que su casco histórico tiene áreas, como el caso del barrio Puerto, que es muy antiguo y por lo tanto ahí lo que se requiere es una intervención público-privada o bien expropiar eh, y el Estado hace ese cargo de hacer un gran proyecto habilitante porque, mira, el destino de Valparaíso, entre otros, es el turismo. Uh -huh. Y por lo tanto estos barrios es lo que lo hace distinto, no son los edificios nuevos ni las torres, eso lo encuentran en cualquier ciudad de Chile, del Chile y del mundo. Nadie va a venir por eso. Pero ese patrimonio, esa ciudad, que fue la perla del Pacífico, por algo él lo dice la canción, eh, tiene una arquitectura muy singular, que tiene mucho colorido, las mismas calles, curvas, en Caramá, en los cerros y abajo, y por lo tanto una política pública. Ahora, habilitar este sector, estamos hablando, yo estaba viendo en, el, en la municipalidad los proyectos, son como 80 mil millones de pesos hacer alguna intervención importante. Sí, lo que decía la, además la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, de que el municipio no, no daba abasto, requería además también eh, ayuda del, del Estado, Alejandro. Claro, el Estado centro Bueno, una posibilidad uh -huh. es canalizar que proyectos desde el gobierno regional, pero también se requieren fondos sectoriales del gobierno nacional. Y lo otro, que puede haber alianza público-privado para uh -huh. un proyecto global de recuperación de los barros históricos para darle perspectiva en turismo y servicios. Yo creo que eso puede ser una buena alternativa porque es una inversión finalmente. En lo inmediato parece gasto, pero pero es una inversión porque tú estás valorizando la ciudad. Los turistas llegan a Valparaíso, como insisto, no son pueblos y son modernos, es la parte tradicional, la que gusta, la que es única eh, y además que refleja el periodo de mayor esplendor de un Valparaíso que las, los porteños sienten y como que ha perdido que no, no ha recibido la atención que merece del Estado y de los del mundo empresarial que sí, claro. está en un semiabandono. Eso hay que revertirlo y hay que revertirlo con políticas públicas y segundo teniendo claro que ese es un patrimonio que también pertenece a los que no son los dueños eh, legales, pero el que es porteño quiere su ciudad, quiere su paisaje urbano y eso hay que recuperarlo. Yo creo que debíamos pelear todos para que Valparaíso sea una ciudad símbolo en Chile. Yo creo que es la ciudad que más quieren los chilenos, que más reconocen todos, Valparaíso, ¿no? La puerta de entrada de Chile y la puerta de salida de Chile al mundo. tiene que recuperar el esplendor que tuvo. Y eso es inversión. Eso es muy positivo para la economía y el impacto social ni hablar. Y muy positivo para la economía será eh, también en un eh, futuro, ojalá Dios quiera así, el tren eh, que una nuestra región con la región metropolitana, el tren Valparaíso-Santiago, porque hay noticias importantes también para la región en esta eh, materia, y una de ellas fue don eh, Alejandro el anuncio no de la empresa que se adjudicó el estudio integral del proyecto del de tren eh, Valparaíso-Santiago, información que fue entregada más por el Ministerio de, de Obras Públicas, eh, ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene hoy día el, el desarrollo de nueva infraestructura ferroviaria para el país además también, don Alejandro? Las ciudades modernas y los países modernos tienen ferrocarriles por todas partes. basta a ver el Metro Santiago. El Metro Santiago ha sido un éxito absoluto. Y eso no implica la desaparición del transporte privado. Es decir, los buses, los colectivos, los taxis. Al contrario, pero se articulan en un eje central que es el tren. Y en los trenes, son trenes urbanos, pero también en, en toda Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, trenes que eh, conectan distintas ciudades y regiones. Ah. En el caso nuestro, esto hay que verlo como parte de un diseño mucho mayor, que es avanzar hacia un sistema de transporte público interurbano entre ciudades de primer nivel. Y eso va a significar eh, comercio, turismo... Tú, no, tú puedes tener un tren bala que une o dos, dos puntos pero también puedes tener uno o dos ejes en el camino para que la gente que vive en la zona periférica, en la zona rural también lo pueda sustituir eso no demora tanto el viaje porque se detiene muy poquito el metro como ustedes lo saben muy bien porque, porque también tienen metro en, en, en paraíso o viña y el, hacia el interior y más bien una política de ampliación del sistema de ferrocarriles público, ahora esto que se anunció Eh, el comienzo solamente esto tiene para largo rato porque hay que hacer el estudio integral del proyecto para poder llamar a licitación para su construcción y eso significa después superar todos los temas de estudios ambientales que en chile se demoran una enormidad el impacto ambiental para poder realmente avanzar en la construcción o sea para ejecutar y eso no lo va a inaugurar por cierto este gobierno Probablemente el próximo podría con suerte si le ponemos empeño, pero son proyectos largos y son proyectos caros. Aquí solo lo que se ha hecho es llamar a buena licitación del proyecto que ya fue entregado a este consorcio WSP y NECO, que presentó aparentemente la mejor oferta según informó el MOPP. Mm. Sí, ojalá avance además don don Alejandro, porque hay mucha hay mucha esperanza, ¿no? Eh, y lamentablemente hay hay poca confianza en la ciudadanía de un proyecto que se viene hablando incluso desde el año 90, veíamos titulares ahí del diario La Estrella de Valparaíso del 1989 donde ya se anunciaba el tren Valparaíso Santiago y hoy en el 2025 todavía lo vemos como Un, eh, un sueño, quizás ahora, no tan no tan lejano y que no sea nada más un anuncio de, de campañas como tantos otros es Bueno, pero cuando es que hubo un tren entre Santiago y Valparaíso hubo tren, o sea, esto no es una novedad histórica y segundo, este es el futuro los trenes son el futuro, pero para que no se asusten los pymes que tienen su taxi, su colectivo sus sí. microbuses esto son complejos que requiere de todo porque el, el tren sigue una línea pero las conexiones a partir de ese, de esa línea central eh, la tienen que hacer otros medios de transporte uh -huh. sí claro sin duda, bueno, actualidad semanal mañana de día, lunes, 12 de mayo nos contaba además don Alejandro con una intensa agenda hoy día en la región de Valparaíso visitando distintos sectores en Viña del Mar en Quilpue, una pausa en lo más que para poder conversar con nosotros y para continuar además también con su recorrido por la región de Valparaíso, don Alejandro, excelente semana, muy buen lunes, gracias por haber conversado con nosotros al contrario, Gianni, siempre a disposición encantado, gracias, buen día Buenos días. 12 horas con 2 minutos. Esta es la mañana con sabor a carnaval.